No estoy tan barrenado de cantarla, pero sí que voy a traer una jota para empezar mi intervención. Buen día, barrenadas y barrenados, Tidio y liberstof. Somos aquí una vegada más, las maoestas, los rebullo de las podmitas, las sediciosas, las pelagatos ignorantes, las que endizcamos al poder y lo maquis gráfico. Somos las que nos reblaremos y las que defendemos la Laragonés, charrándolo. Somos tierra de Barrenaus. Una vegada más en Radio Topo en la 101.wey, FM zaragozana, la voz las que no entienden y en qué te enteras las cosas que en veras te importan. Te recordamos que Tierra de Berrenos y en la versión radiofónica del blog mismo nombre, aunque llevo más de 10 años dando mal en aragonés. Y que puedes seguirme en Twitter, en Facebook, Flickr, YouTube, Instagram, Evox y ahora también en Telegram. Este programa, este Tierra de Barranau, se emite todos los domingos de nuevo a 11 y puedes probar los programas anteriores en iVoox, e en lo blog, en barrenau.blogspot.com y en la web de Radio Topo, radiotopo.org. programa más que especial especialismo porque lo íbamos a hacer en directo grabándolo en un vermouth, en sobre buena compañía en lo fardacho rollo y contamos con muita colaboración la primera colaboración ya del equipo de Nogara que nos lo han emprado para poder hacer este programa de exteriores y que creo que sí que agradecerles muchas gracias a la Asociación Cultural Nogara Y la segunda, pero que sigue sí, la fardacho rollo. Vale, aunque nos somos fendo este verbo rodeados de la mejor chen, con viejas arrinda y en un gran ambiente. Recuerda que si ya es farto de cuñados, Ascuita tierra de Barrenaus. y eh, Bueno, güey, un programa de los de antes, de los de las temporadas pasadas, que va a estar monográfico, vamos a, a charlar de esos puestos en que zorriamos, en que bailamos, en que charramos, leyemos, billemos la tele, sentimos músicas, minchamos, pero sobre todo... Con las nuestras amigas y amigos. Así es que, que, bueno, En escape Empecipiamos con este programa especial VAS, grabado en directo en Ofardacho Rollo, pero que sí, en un bar. vamos a grabar un programa sobre VAS. Y, y que empezaremos a escape con una entrevista a la Chen, que precisamente ha montado este Fardacho Rollo. aquí a Armando un, Dos socios de, de Fardacho Rollo Y a Mario que creo que, que Ya lo tenemos disponible Porque claro, creo que sí está chen, ha, de, ha de trabajar en, en este Vermú. Bueno, Fardacho Rollo Y un bar que le va poco tiempo abierto Pero que ya ha feito Un fascal de cosas, ¿no? Muchas de ellas en, en Aragonés Como como este mismo Vermú. Cal decir que ya en la carrera María Moliner eh, Muy de lo que a, bueno, de lo que Continúa estando el rollo Y, y, que, y que, bueno, que hubiesen pilas y eso, somos ahora finales de chinero. <risa> y, y bueno, pues eso, cuéntanos una miqueta, Armando, ¿cómo ye, ¿cuál es este proyecto de, del fardacho rollo? ¿De qué va? Bueno, pues este proyecto, no hice, pues, de una colla de amigos, aunque, como toda la resta de collas de amigos del mundo, se empieza a ha charlado ...que menos que una vegada de... ...y qué feríamos con un bar, ¿no? Yo creo que... ...todas las collas de amigos siempre va, va a surtir y de ella ...y... ...bueno, nosotros pues principiamos a charlar así... ...de chanza sobre el tema... ...de qué podríamos fer con un bar, etcétera... ...y bueno, se idea principió a a... evolucionar... Y, ...y... ya principiamos a charlar seriamente de proyecto... ...charremos ya de local... ...charremos ya de... ...como constituirnos... ...y mira... Eh, web ...somos haciendo ahora mismo un programa de radio... ...en... ...en un bar que... ...que nació pues de Beldilla de Borina en... ...en Amadalena probablemente... Creo que sí... <risa> ¿Qué, más, qué más decir... Eh, ...y bueno pues ya... ...como hemos comentado pues he feito... ...en estos cuatro meses ¿no? ...radius de, de vida que le vas... ...es feito a saber qué actividad... Contadnos una, una miqueta, que, que todo lo que se ha feito, pues desde de, de ese día primero de, de pilas, no cuento que es lo primer día que se abrió dica este verbo. Bueno, pues eh, borinas, pro que sí, eh, conciertos, eh, antaño una ripa de collas y vi habido bien de Chen, eh, pinchadas, eh, ensayos de teatro. Pinchadas de calidad. Pinchadas de calidad y, y, y atrás no tanto, pero, <risa> <risa> pero bien, bien, bien. No sé qué más cosas... ¿so... Cal, ¿sí? que... Cal... Cal remerar a la gente que también hay uno o dos puestos en que se fan una jam sesión pro o los jueves de música folk, y mesmo, bueno llevamos ya dos semanas con, con esta mena de actividad y, y re, reseñable, ¿no? Eh, o jueves de folk, que envía un, un vídeo pro majo por ahí, colgado por internet, aunque que amanixen eh... con... Con gaita, con pandereta, con, sí, sí. con Curdión, etcétera. Entonces, Bueno, de, de feito, esto torna a uno de los temas clásicos, que la pandereta de, de Tierra de Barrenados, y una, una discusión que siempre tenemos, una polémica Ajá. sobre la pandereta. Tamara, he de decir que no ha visto el vídeo, no sé si, Tamara, tienes audio. Sí, no. Vale. Que no sé, no, no has visto el vídeo, pero yo una pasada, yo lo he visto este maitín, yo no sé. ¿Qué yo no Me sé de la pandereta. Pero oye, que no había polémica. Ah no. Bueno, <risa> sea... no, no, no se dice pandereta, no se si dice pandero. Pandero, pandero. pandero, sí. pandero. Pues o pandero, o sea, lo que queda bien de Come una de... camisa de cajón flamenco ahí eso sí que, no, es que mola más, ¿no? de cajón de cajón. Sí, pero <risa> cajoncito flamenquito Pero eso, pero que la pandereta da mucho juego en las cantas. Yo quiero remirar la Chen que ese rollo y cubierto os chueves para la jam session y que los cajen los, los cajoncitos flamencos también también bien, bien plegados <risa> yo la, la o su opuesto lo decía porque yo soy Antipandero <risa> que <risa> está la polémica que tenemos tamara y yo en, en tierra de barrenos yo soy Antipandero y he flipado con los vídeos que he pensado este este meeting, creo increíble ah, que llega ni está y, y he flipado mucho porque porque hizo porque yo era un, una, una pasada en la, la exhibición que fe este mozo Así ah, es que, que, enhorabuena, bueno, bueno, contad de, de los animo, chueves folkies. Animo a todos, os vas a que fiquen una pandereta en, en, la, suya, en la suya barra. <risa> Viva, pandero, pandero, por favor. Viva, pandero sí, por favor. Viva un bar de Huesca, que pues si sí, que les podemos charrán, ¿eh? que te como símbolo era una pandereta de tuno, en este caso, con un cutillo clavado. Adiós, adiós, sí. oh, adiós. adiós, Pero porque era de tuno, o sea, no yo lo mismo tocar una pandereta como la tañemos cuando hacemos niños en nada, al que faz no más que lo mueves con la muñeca con un clavillar. con, con maniquillo. O, maniquillo venga vale bueno, o con cada, cada, cada uno un como bien plegada tamara querer. bueno no. como quiere, ¿no? también le dan le, foten, le trucan con para Sí ya pues sí, sí, pues conozco sí que la bien trajo bueno pues una cosa ya hizo y otra cosa ya hacer lo que falachen, pues más que más de la música tradicional de más do norte que darle con el pulgar a ese, ese Ram, pam, pam, movimiento... Y se oye muy bruto. Y se oye un pandero bien tañí, no el otro del tiki-tiki-tiki-tiki. <risa> bueno, sí, hacemos muchas actividades en no -bar. <risa> Corramos un estúpido <risa> Bueno, sí, sí, ahora, sí, ahora, sí. ahora en serio. Os jueves ahora fuera de bromas. O sea, sí que había pinchadas de DJs, había también conciertos de Cabo Juan, había un concierto pro-majo de... con la chen de Gaire. Primer... Directo en Zaragoza con la colla al completo Ahora mm. con las nuevas incorporaciones que vina, También exposiciones de cuadros Los jueves estos que somos charlando de Jam Session Pero Y muchas de poesía, de poesía eh, Y somos, vamos, una de actividad Somos pagando ahora para las próximas semanas y meses En que te puedes ir a dar una demostración de papiroflexia Por ejemplo <risa> ¿Me oh, me me daño, a... O un reto barril. O un reto, reto barril. barril. Oh. Sí, sí, sí, sí. Bueno, bueno, sí, sí. esto es no, no, misterio. No, no, no, esto... No, se, se, ¿Se puede charlar aquí de eso? Yo puedo charlar en un pedazo. Proyecto, y un proyecto, proyecto más de I, D, del departamento I, D. De de de voy de a volumen porque esto marca bien. Tres premisas: 10 personas, un barral, 2 horas. Hostias, no se puede decir más ya. Yo creo que ya te ha quedado claro. ¿Un barral de cuánto? 30 litros A ah, ver, eso A 3 litros Por favor pero no, te hemos, no te hemos dicho Qué cerveza es todavía No te <ríe> hagas el listo aquí, chaval no, Bueno, si yo no, no, mata a dragón Mata a dragón No, no Estaría no, no. una Guay ser una, una vida Normal Una, una vida A ver, el, el, el objetivo Y es que el HN Se lo pase bien 4. No, <ríe> no, no, no, que reviente, ¿sabes? Hombre, no, pero ¿Qué 3 litros? 2 horas 3, 3 litritos Es que, que, que normal Y ¿no? en una me lo fue también Tres, tres litritos, y música maja y te, no, los, te, claro, los te lo te como que mira, sí, sí, sí, sí eso, sí, sí, sí, sí, no Claro, no, no, no, lo hice y los socios, no, porque hizo jefe fomentar un alco el alcoholismo, instalé un bar, <risa> y estoy sí. un bar, que no era lo mío. Pero anteparte, que, que en serio, que yo tampoco creo que se llamaba maseao, ¿no? Sí, sí, sí de el departamento de Ibasdez sigue te vayan en la idea y yo estoy seguro que en las próximas semanas saldrá la. La fase 2 es Liga de reto barril. Espera, que voy a, voy a cortar el micrófono de este señor. Con tiempo, ¿vale? no, no, chiqui, no, toquense el drive Tra, encima y, y crémalo todo. Sí, sí. Esto ha quedado grabado para la posteridad. Eh. Pero bueno, sí. Muchas actividades. Bien, bien, bien, bien. Ya me dijo que, que había. Bueno, bueno, no, perdona, y, perdona que te interrumpa. Y también estamos parando ahora las primeras actividades para los domingos. Solo digo una cosa: el rugby y el torneo de Asís Naciones. Sí, sí, sí. oh, o sea que los domingos por aquí Va a haber muchas sorpresas también Yo vení en sábado Socalce con los dance de Sancho Sé Toma O vení en sábado no, eh. venía en sábado Ya no Es que esto, esto estamos en el futuro ahora mismo Esto se, se emite sí. o, o, o, o, o domingo, o domingo mismo O <risa> Right now O domingo de dim pues De ese sábado ¿Y cuándo se emitirá esto? Sí, pues sí. Pues hemos tenido un, un, un dance el... súper chulo macho El dance de Es que nunca conocerás a tu madre <risa> Nunca... Sí, sí. Nunca paloteas. Porque entras en el fardacho y de repente es el futuro. O sea... el pasado. <risa> es como interés pero en el fardacho. Oh, bueno, Dios, la gravedad. Eso es eso. tengo que disar que he de meter unas vidas por ahí. Venga, pues que... <risa> que Venga, que, bueno. que tenga, que tenga lo Que los micro Tamara o, o la otra persona, o Gerardo, que allí ti. Eh, bueno, y que se, que se trabara tú como clienta, tú como socio... Eh, que se trobará la chen que, que viene este bar, porque también creo que, que, que no llevo oh, la puta cheta de ámbar, bueno, que me famo y togo en la ámbar, ¿no? Pero, pero creo que tenés bella coseta más, ¿no? Bella cosa más original para pa zorrear. ¿sabes? Sí, bueno... De... un maniquí. De <risa> verdad, tienen un maniquí. Una de las ideas principales que, que lleva cuando principiamos a charlar de, de este proyecto y era que no, que no estás ...una cervecería al uso, ¿no?... ...creábamos que, que... ...y ese pues una ripa de cervezas... ...de vieras artesanas y también de importación... ...de diferentes puntos del territorio europeo, por ahora, ¿no?... ...entonces pues tenemos por ejemplo... ...una Tenens, que es una... ...muy la, buena, la, muy, buena, muy, buena, muy, muy, muy muy, muy buena... ...tenemos también la Magners... ...que es una, una especie de viera con... ...una mena de sabor a sidra... ...de la zona de Irlanda, también... Tenemos las leces Rubias, o sea, perdón, Rojas también. Tenemos Ambar Sport, para que siempre llegue una representación de territorio patrio. Y <risa> esa, esa no fue el retobarral, ¿eh? Con, no, la, no, no. <risa> con la Sport. Esa eh, divi división, división Champions League. Joder. Tenemos también Franciscanner, Caner, Rebesteiner, eh, Worthington y también, como no, pues Ordeo Minero en sus oh, diferentes... A, ahí va, ahí va. Tío. Clases y vieras pro buenas y también de territorio que cal que de firmar. Pues, pues buenas vieras, buena música, buenas actividades, ¿no? cosas de. Y de, de también, territorio, también, también, claro, tenemos un, un camarero que lleva una pasada y es súper, súper bueno. También lleva partido del departamento de de y ha feito una bebida nueva, una bebida nueva también. que y a sabores afrutados dos araños junto con unas vieras. ¿Ha no, no, no, no, no, no, no, no, no. No, no, no, esto esto no llego como en Andorra y en las Peñas, no. O sea, soy echando ya que estoy en una evolución propia o sea, de la cerveza y de la, del pacharán. Ha por... insultado Andorra. No, no, no, no, ni mucho menos, ya no, eh. Vi, ya había dos dos nuevos amigos que no pueden entrar en Andorra. Venga bien. <ríe> Muy bien. Estamos hablando de Andorra Teruel, ¿vale? Que quede claro, no Andorra ah, sí, País. Sí, ah, no, sí. Andorra País podemos elevar los dineros. Oh, sí. Con ¿Qué? grandes bars también en Andorra. ¿Eh? Con grandes bars también en Andorra. Sí, pero de eso, eso toca, no sé, dentro de una hora más o sea, que, que bueno, pues, pues eso, pues muchas más gracias por, por contarnos. Yo, ¿Ya? Yo, ya, ya, ya tan pronto. Hombre, mañón, que queda. No, dio, no, ni vamos a hablar dos horas de mi bar. No. Yo muy majo, la fardacho de verdad, yo he pasado nueve muy muy buenas, la, la pinchada esta de la todilla de, de los escandalosos es tío brutal. Sí. brutal, una una sesión de ska con vinilos que nos dieron que, que es tío una maravilla y, y bueno y bueno a me gustaría añadir que eso que, que ovarie hubierto para toda la chen que quiera venille que también si voy a ver a persona que quiera hacer bella actividad en un desde un de poesía, eh, exposiciones de cuadros, una pinchada, un concierto, etc. El barrio hubierto a toda la chen, que queremos que siga también un proyecto un proyecto social para que la chen tenga un espacio en que hidrobase y, y feerse sus vieras, pero también creo que sí, actividad y parte de la vida social del barrio y y, da, y los movimientos. ¿no? Entonces, bueno, pues que hubierto para toda la chen y que, que toda la chen lleve bienvenida. Pues allá, ya sabéis, un puesto más aunque fer las vuestras movidas. Y anti más muy bien situado, eh, que tenemos tenemos de todo alrededor ta, ta poder cenar, ta bueno, de todo, bueno, o sea, y, muy bien, y bien situado. Y la peña que bien promajo el, Moby Dick, el Moby Dick también. O sea, esto promete que va a convertirse a travegada en una zona la, muy muy buena. La Quincón la tornan a La Quincón también pues, parece que va a abrir otra vegada. Pues eso. eso. Y así también, y no. esto aduye también a, a localizarse una mica lachen, ¿no? Porque sí. hemos dicho que hay cerca del rollo, pero bueno, pues eso, oye, muy más cerca de la quincón, ¿no? De, de la antigua Gruta para los que tengan ya Bellacana eh, ¿no? sí. del antiguo Moliné. De Para los que bom... entiendan más Ostras, bueno ye, ye la antiga, y el la antigua y el antigua lata de bombillas sí sí pero esto soy. ya esto ya sé sí que tienen canas los que sí los sí que pero de verdad que hoy de la inauguración me acuerdo que vinieron muy chen por curiosidad por tornar a ver la lata de bombillas sí. subierta y ver cómo iba quedado mismo la chen que lo aunque llevan trabajando antes en la lata de bombillas también Ni vinieron hombre me, me, me, me de dar cosica, no de, sí. de jo, yo me estoy aquí no yo bueno. me acuerdo cuando, cuando tornaron a hacer la flama que, que cuando pues también era lo que sí bueno pues metemos si todos parís una mequita de música vale Irse. <risa> <risa> muchas gracias por pero por, un programa aquí a vosotros por dísmeme ferista Gamberrada pues pues bueno pues decíbanos una una amiga de música en un especial vas pues con qué con qué canción íbamos a a empezar no imos a imos a sentir íbamos a prevar de sentir eh, en este programa pues música que charre de los vas, precisamente, la chen que que me sigas por Facebook pues ya, ya he visto que hemos pinchado muitas, muchas canciones y y ahora pues pues vamos a ir con una de ellas, ¿no? con con una que precisamente tiene, tiene esa idea de hacer por fin y que yo creo que lo hicieron muy bien estos reincidentes, un himno al bar. Así es que con himno al bar descansamos un raté... y tornamos a escape con con más cosetas sobre bares. complicaciones técnicas y vamos a principiar la eh, a rebas de vas pues una miqueta fendo fendo al cordanza de lo que febanos fa 20 años de u, bueno 20 años u, u, uno más tantos un mesmo más con toda la chen que, que ya lleviniendo porque esto este fardacho rollo llegué petao de, de chen que fendo aquí pues vieras y, y picando una miqueta Iso, como decíamos, que íbamos a tirar una mica de recosido, somos teniendo el problema técnico pero pero cuento que lo apañamos ya ¿se, me, se nos siente bien, Tamara, para Steam? ¿Ahora sí que no se nos siente bien? Vale, vale, a ver, Hola, Muy bien. ahora. Hola, yo te siente bien Perfecto, pues eso. lo que decían, íbamos a tirar una mica de recosido ¿no? y, y íbamos a charlar una miqueta de Isos Bas que que íbamos antes más que, que no sé si, bueno, tengo aquí a Armando sentado, a Tamara con, con lo micro de pie Eh, Podemos principiar el Beluno de vosotros quiere proposar Belvar a los a los que en los que vivivad, Casi de chicos, si no lo proposo yo, escape eh, o sea que Villa, un bar, un bar ¿a qué pasa? Es la tuya. Choventud. Eh, posturas. Posturas. <risa> bueno, Y continas pasando la tuya vida. <risa> por, por posturas, bueno, que Beluno que cuente que yo lo posturas. Bueno, pues, que pues, hay eso de posturas? Que igual vi a tenemos que aquí no... a Muita Chen que nos puede decir que hay el posturas Que son un poco vergonzosos Pero bueno, posturas de... Bueno, pues tú Pero posturas de... Ovar Dios, ¿no? O, sea... o Dios Ovar <risa> Dios <risa> Y dije aquí que ahora... <risa> Bueno, pero no, es verdad que a yo posturas me pilló muy mayor, ¿eh? O sea, yo antes más no iba a posturas, yo iba a talatrio O sea, yo lo posturas ya estoy de, de... Yo soy muy también mayor. del atrio. O sea, no yo sé... principio a ir talatrio a los 15 Y al posturas a los 20, 24, 25, pues está. Cal decir que no sé si estoy una otra polémica como la pandereta curdión que Entre posturas y atrio No sé eh, Aquí cuánta change de posturas Y cuánta change de atrio A mí me gustaba más el Fergus A ver lo... <risa> A ver, lo, los, los del atrio que levanten la mano Y ahora los de posturas Bueno, ganamos los del atrio, eh ah, Creo yo creo que... Chusto, chusto Los pero... del atrio con fillos Los de posturas sin fillos No tengo más <risa> Yo no tengo fillos Puta <risa> <Y t> <risa> No, no, no sé qué decía Chache que, que de, qué sé qué iba de lo que decía. Que voy a derecho de admisión. Chache es más del Montesol. Bueno, pues somos, somos de Atrio Posturas, que yo creo que son dos vas, ¿no? que ya que eran muy parecidos. Bueno, muy parecidos, que. Bueno, que tampoco, no, no sé. Alternativos. A ver, talló el con... Atrio y era más rock, no pop. Talló el Atrio y era más rock y el Posturas ya era más, más mestizaje, ¿no? Más, <coughs> más. ¡Hola! Ya que no abrimos las latas, Vamos a ha los velos? Nos ha roto, nos ha roto. <risa> No, o sea, Lleras Ferén Hay antes más a posturas, no me febagoy Hombre, post posturas, no sé Yo creo que lleva más, si son más variados, ¿no? De música no, A variado también más variado. También puesto que lleve más fácil de escuchar bellas cantas De grupos más do palo. independientes Más dopalo, más en euskera, en catalán, etcétera No pasa en el latrio Hombre, no el atrio, más... yo me acuerdo de, de las del mago de Oz, por ejemplo Por eso te lo digo Pero ya me gustó, Zaloconés, en latrio, ¿eh? O sea, yo me guruzano me llevan. Como los, cor, los cortatu, igual, pero no los negu, o Bergarrak, no, no, o no. zoo, o Flint <ríe> Bueno, Zo no existiban. Bueno, ¿eh? vale, pero ya mentiras. Y, y bueno, no sé qué. No, ¿qué más? Fergus, o, fer, o Fergus, sí que bueno, cuando se tirará Zumalacaregui, la carrera la Zumalacaregui. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué? <ríe> sí, sí, bueno, fergus sí, sí, cuenta, cuenta, cuenta que yo Fergus, no, cuenta, cuenta. Pues también pues otro bar mítico que había en Zaragoza, también regentado por mucha gente que iba a posturar sí de pues imposiva a... todo Fergus. Y en Ofergus también en San Fito, pinchadas a Piñón. Nosotros mismos, cuando éramos chovens y llenados en ya también ahí de Cabo con las fiestas, las borinas de jornadas de la legalización de la marihuana, por ejemplo, y otras muchas más. Y mismo con la también en San Fito, bella vegada. Sintiendo la bamba. Oye, Villa, estío, poner la bamba. De este... es verdad, yo creo, creo que. Chen. Yo creo que Alberto habría de charrarnos de Ofergus, ¿no? Sí, por favor, di bella cosa. Aunque, aunque sea en Charnego, tú. Bueno, pues. Eh, sí, que charremos lo de vicio también. Y que íbamos a pasar a fin de bar en bar. Sí, eso. Bueno, o de vicio y un otro Que de feito. Este programa, nació no porque había un día que. que pues ves cuántos tuiteros. Facimos un, un hashtag. Que era generación de vicio. Y que charraba de toda la chenque. Que, que también, pues, sí se era un bar de. Aunque creció. Mítico, mítico el de vicio también, ¿eh? Sí. Y el, este, el, el que era de bar. Justo de vicio también. El limbo. Oh. Ya, yeah. también. Que eran dos bars que, que curiosamente compartían mucha de suya clientela, pero que eran de todo diferente, ¿no? Porque llegan, el de Vicio era un bar de, que meteban tras metal. Sí, de, de, de. pero de, de Vicio también de verdad que pasó por varias y sí, por diferentes etapas, porque también había, había otra, me acuerdo yo que los domingos de Tardis se van ahí campeonatos de breakdance y de. sí! los he visto. Y eso no me acuerdo yo. Sí, sí. Los domingos, domingos de, los, de Tardis. De los... Yo te digo cuando existía el mar, el, La momia, el Cairo y todos estos Sí, el, jodo, que andros. Y el psicodélico Pues sí, sí. en esa etapa hostia, El psicodélico El psicodélico También Pues es tío Omar de Dios Y ahora ya ni existe para estáis viendo Chen que, que asiente Con el psicodélico underground Que ese garito El psicodélico era bruto tío. Duró un poco Pero hostia Pero, pero era... ya Antemato Si quieres escuchar ahí Los placebo de la época Ibas allá al psicodélico Sí, sí. y en esa época en de vicio, que van a ir los domingos de tardis las movidas estas de, de breakdash y de rap las movidicas yo de Odevicio nomás me acuerdo del maldito calimocho y se ponzonoso oh, yeah. y las el... leyendas urbanas de que haya muerto gente en el baño no yo me... bueno follar sí, morir no lo sé pero pero yo me acuerdo de, de los bueno que no yo o sea... ah vale vale vale Joder, macho. <risa> Hombre, los he con una pero, seguridad. pero, pero, pero no, no, pero no he muerto no todavía iba, en el de vicio. Si, si no, no yo por no follar, que yo no he todo de vicio. Pero, pero, y es verdad que toda la chencharraba dos litros de que, que eran, cuántos litros eran de Calimocho? dos litros por cuatrocientas pesetas no o por trescientas. Sí, por 200, 100, ¿y dos por 200, 200, dos por 200. 200. Y, y yo tenía una colla de amigas que querían hille no más por los calimochos y eran horribles tío horribles Tais hoy era miyo las hamburguesas ¿Es que vivían frente oh, Hostia, no las hamburguesas eso ya era un delito contra la contra la humanidad o sea que... Eh, pero eso pero que el devicio de vicio, yo de de, de o tema musical que hizo que yera pues Cloudfinger y Reichach de Machín y sepultura y cosas así, y pues tenía hasta tal limbo que hizo que muchos iban hasta los dos y el, el limbo sí, pero, pues tenía Suez Tenía Vale, no te vale, vale. Pulp eh no pero sin que el limbo en es que yo creo que friend, que que van, yo el, el encuentro ah, latino. Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Que El de la, el de las mamadas. El, de, el, de, el, de, el, de, el tenemos, licor de chocolate aquí, con nata. Tenemos aquí un artista que nos va a decir cuál es tío su llevar preferido. Qué tensión, ¿no? Qué, qué, qué, qué emoción. ¿Cuándo? ¿Cuándo ¿Cuán? ¿Cuán ¿Cuán ya las te te ¿Cuándo tenías 16, 18 añadas? Eh, oh, Wittaker. Wittaker con esos entropas de triunfas. Wittaker, yo lo metí, yo lo fijé en la lista, eh, Wittaker. Wittaker, hombre, Wittaker. ¿Y qué te fue más goy de Wittaker? La videra. La vida, la vida. Y los entropans Pero no nos no vas a hablar del bar ese De la calle de estudios Hombre, ya Pero ya posterior Hombre, ya Bueno, sí Y un poco un poco, ¿no? un, poco oh, sí. un poco de impuestos tampoco ¿sabes? tampoco va a ir eh no, te voy a pero, decir pero que Obuitaker ya era un otro dos vas a ver yo Taise la verdad es que iba a cenar básicamente mira pero... tú eres de los traídos que no más iban tú Boita te a cenar tío dos o sea... tú por qué ibivas pero para la resta la eh, nos la va <risa> yo yo yo viviva yo viviva en Gerardo si no te metes eso micro en la boca no te sentimos ¿Sí? <risa> Que... Pues hombre, charra es una miqueta de Butaquer. ¿Qué me te van en los Butaquer? No, ¿Cuál no, era no, el atractivo? A Villar, en verdad tampoco. Es, limpues, ¿Y se me lo me meto una vida ya? Pues comprobé que tampoco no era tan esférénal el atrio, pero de verdad que el ambiente era, yo me feba muy todo yo y, y me te van pues cantas, no sé, las cantas pues de siempre. Me acuerdo por ejemplo. Las buenas. Que sí, que triunfa pues eso por lo que era en, esa, en, esos, en esos tiempos no pues extremo duro. Me acuerdo también que éramos como muy locas con la cantaista de Seguridad Social de... Hostia, no. Chiquilla. ¿Cómo? No, no, por favor. Isala. No, o sea, yo, yo charla de esa canta. No, censura esto. Bueno, no. a ver, Seguridad Social de una mierda todo lo que fa. La del mundo ¿eh? este de acuarela. Hostia. De... En los mapas del cielo, Isa. el sol siempre es amarillo. Oh, oh, oh, oh. A la tira, tira tiras que por, en por... a esta no le meto a hacer una viola más, ¿eh? Me cago en diez. <ríe> No pero ella era muy buena, no, y tenía que tenía una estar, cosa pero... No, que era muy gran, os cambreros eran muy grandes Os Entropas eran muy grandes, ella era más tranquila que no en el atrio Y Antimás siempre vivía, siempre, en Belinte de Anway, Siempre vivía un inte magnífico que llega era la Chen se estozolaba por las escaleras O sea, siempre vivía cada Danuay, Belum, que feba la croqueta por esas escaleras Que ahora mismo estarían viedadas, de seguras ah. Hombre, que no continúa abierto, Pero con esas escaleras de seguras que no, eso no cumple garra norma de seguridad. Pues ni la mitad los vas. O, o la... ¿Cómo se decía este? ¿El calaveras y diablitos cumple bella norma de seguridad? No. Pues ya está. Y tampoco tampoco no hice que Feba, que Feba esquina, las Cava, el, el de enfrente de las Cavas, como se, en el cruce de la policía, el sí. que era entre la carrera del atrio y la carrera de Abaiso. a las eh, calas a, y a las calas sí. pues uno justo en frame que también tenían como tacenar desastres o... ah no el alaska el Alaska pues no el la... alaska no el... no es uno que tenía también unas escaleras tremendas ah, sí, y sí, siempre sí. es estozolaba Belún nosotros pegábamos apuestas puestas o sea íbamos a ver nomás Taviller cuan... no el está el está no tenía escaleras <risa> no y era de de cenar y de y de zorrear en, en pozals y y unas escaleras nosotros nos quedamos a Estídica que se es estricallaba uno Bueno yo y que se estofolaba pues ya marchábamos charlando de zancochos y, y, y saliendo una miqueta bueno continuando en el rollo pero pero yo creo que, que marchando una miqueta ya en ta, en ta las afueras de un rollo también se ve se forisquetas en los baños de Buitaker? ah que ya ya Eh... <risa> Que digo que también, Asti, no sé si... Este y era un bar que yo iba muy... No sé si la chen que nos ha que nos escuchado, iba también a ta, ta ese bar. Eh, que ya era El Plácido. Que, ¿Cómo? El Plácido, que de lo, no lo conocéis por ese nombre, pero que ya El Porrones. Sí, señor, sí, ah, señor. Ah, isa, ahora sí, ah, ahora sí. sí. Bueno, no, quién ha chugado a, a Ocalimocho en, en Los Porrones? Yo, yo no chugaba cosa, simplemente a ferrupar. <risa> Tú ni, ni buscabas en chaquias, ¿no? No, no, no. también a, a darle al tema. Y, y también, muy cerqueta de Ise, y era el zurracapote. Mira, buena... mira, por aquí los veigo asentiendo, Sentiendo. Sí, sí, <risa> venga, venga, que viene uno echarle de zurracapote. ¿Qué hizo de zurracapote? Cagabas ¿Cagabas negro? <risa> ¿Cagabas negro? A Cherardon lo veo con cara de haber estado en hacer un rapote eh vez. Toma, Cherardon, o, o, o micro. Si sí, Cherardon tiene uno para el solo. <ríe> Cherardon no ha entendido el funcionamiento de los micros. Y, y, y, y, y, y, y, y Osserrin, ¿no? Osserrin que viene va en, en Osulero todo pleno de Serrin. ¿Y ahora te lo dices? Sí, para por que bon. No, pero bueno Antes de la reforma Pues me acuerdo Más que más las cucarachas Que vieva, ¿no? No, no se te siente, creo Sí, sí, que se te siente Sí, sí, sí, sí. Pero eso, bueno O sea, vamos a ir a la trío Pues ya zorros O medio zorros O en fin Pues en principio Piábamos a mi lloreno parque Y a lo que plegábamos Pues ya íbamos no, Por zorros o casi zorros Mesmo Febamos por dentro Y de bebida para que no nos pillasen ni... Y... Hostia tío. Qué feo <risa> Qué feo, oye eso bueno, Eso en no el no pasa Está fiel siempre a la trío eh, Pa' bien o pa' mal pues eso. Bien. Y bueno, pues a otros vas, eh, todos que gozaba ir, pues tal Alexis también, pues nos llevamos, pues unas picheras, o mismo en las jarras, ¿no? También en nos muchas sí. pegadas a Sting. Y de verdad, nos hemos toda la zona heavy, que cuento que tú también serías... Pues, también me iba de caluar, sí. <risa> y eso y, so y era chache. <risa> y bueno, pues limbo, de vicio, mmm, posturas, pues... La Concordia también de Cabo Cuán, pero que sí. Toda una generación de de más, ¿no? el, el celeste. Eh... Yo, o primer bar que en Orroyo, una mierda, el rollo. No. El celeste. La, la a Steve fumé yo lo mío primer fumador. Be, no. bebiendo, bebiendo agua de Valencia cuando teneba 14 años. ¡Mai, qué bien, qué bien lo pasé. Que hombre. siempre les hemos dado aquí a los niños, qué, qué malo <risa> y era eso. La en agua. Hombre, pues sí. De, el origen es. con los litricos ahí baratos. Bueno, y charlando de Vas de Minchar en Orroyo, yo creo que antiparte de la hamburguesa es cal, cal nombrar también a la casita. No, no, cal nombrar a al Alaska. Alaska. A la, la casita, y por favor, yo quiero que Tamara torne a contar otra Travegada la historia de la suya pizza hawaiana de la casita. Sí, por favor. Qué fuerte esa historia. antimarme, ¿eh? bueno, y antimarme, Timano, porque ya pagué. Te mandé una pizza hawaiana. Sí, me fago hoy la pizza con viña. Hola, ¿qué tal? Bueno, fuera, fuera. Te pago el... seguridad social, la pizza con piña, <risa> Y maná. ¿Y de... No, ¿Eh? no te pases, co. Y en demandé una y sí. el, el tío se pensaba que iba tan zorra que metió en la... ¿Ha dicho zorra? Que metió en la porción de pizza, metió, eh, presiego en, en almíbar. Y le pegué un hueso y dije, pero esto, esto no oye piña. Y después. pues... Piñano, piñora, que te metieron. También, luz pues ya villemos que, que eso ya era presiego y no, y no pasa piña. Pero bueno, bien, divertido, ya. <risa> <risa> Pero tornemos, eh, de verdad. Y Bellas Levadas no las hemos hinchado sin, <risa> sin ir zorros y tampoco no son malas, eh, no lleran, malas. ¿Con, ¿Con presiego? No, con piña. Ah. <risa> Bueno, de cabo, cuánta ven, Ivános, tal, escondido y tal o erres, no? Hacenos pues, unos, unos laminadizos, unos botedizos de 40 grados, ¿no? Bueno... Y se hallan las cosas que podemos que podemos recontar de esas envueltas que yo cuento que se de continuarán ¡Pelifi! En ¿no? e que te lo febas, vos me cabas, A ver, por orden. <risa> eh, bueno, primero el escondido charranos me queda Chardo, del escondido, mientras charro con este... Pues ya lo he dicho todo, <risa> bueno... Pues, Ivános, pues, más que más con pues, ya Ivános zorros, que ya era, pues, a primera hora de y Y pues eso, te febas un Te, fo, te vas un laminadizo de isos Un gote de isos, Y en que te lo febas pues lo, lo mecabas Pero dreito, eh pero Si, el plegabas, el si el... plegabas a salir de la puerta de hogar Pues justo tenía, pero... El escondido ya era y esos dos que ya eran o Ryu que de misa, dicha, ¿no? sí. sí, que feaban los machacaos Y estos... eso ahora de seguro es que llevé dado también Los machacaos no. No, se mete no. van las tablas y estás de fusta. A ver, yo esto lo quiero preguntar, no sé si Viachen que lo sabe, que, que conozca este tema, si estos vas continuan, esta mena de vas continuan existiendo de ISO, de, de chupitos, de, de meter las, las tablas y tal, que cuento que en temas ahora serán con Jaggermeisters. Bueno, ahora mismo, bueno, a día de hoy que se payó al menos en un foro, ¿no? En la Magdalena. Cualísimo. De 20 chupitos por tres pavos. De 20 y de más. Pero unas tapas, pero brutal. que chelardo, oye, el hombre más actualizado del mundo, Dios mío. Reto barril, lo reitero. <risa> no, pero eso eso, del, eso me interesa, lo de los chupitos estos. Cuéntame, ¿Y soy lleno foro? Pues no sé si a carrera Isaje eh, Agustín, ¿cómo se dice Isa? Antonio Agustín. Antonio Agustín, sí. Pues yo estoy que yo en esa Carrera, sí. Oh. Es un bar que se hizo foro, que te fican pues, en una tauladista, según los zapatos digan. Pues no sé cuántos gotes, pues... Pues tenme dos que quieras, ¿no? Pero... Pues una cincuentena lo menos, pues si cuyen. Bien, bien. Y de lo que quieras, ¿no? Pues te... De, de todos los licos y bebidas y alcohols y... Y mierdas, pues todo lo que le sobra y después pues, te lo fijas. En los gotes y tiramillas Que hizo más y era muy de moda Bueno, ahora, ahora cuento que se, se fará con, con Jagermeister, con Thunderbirds Y, y esas cosas, ¿no? Y, y charlaba Chache, decida, de Liffy Mítico, ¿no? por mítico, favor, mítico Porque Liffy, yo cuento que hay un Dos más, más míticos de toda Zaragoza, ¿no? En, en IFI con yo a, a Pascual Y a, y a los suyos chirmans Oh, sí, la creen en Liffy <risa> y Argana. Y era un bar mítico, eh. Ahora impensable hizo. Un... Bueno, pero, pero cuenta por qué era mítico. Que había chen que no lo La mena de música que meteban, las fotos de los presos en las paredes, las pipeadas. Las pipeadas. <risa> la sigla, porque la chen iba, iba em, a talifi, a hacer emplegaban, emplegaban la aragonés. Exactamente, en aragonés. Omenuy era en aragonés, en euskera y en castellán. En castellano con la bandera cuba que sí <risa> y y, yo, y y la música y tal y la sidra porque yo me acuerdo de ir tal y a, sí, sí, a, a, a pillar botellas yo ya era de los de los que vivía en el planta baja que eran que yo era, pasaba yo aunque pasé yo la, la mitad de la mía infancia y, y pues me, me me pasaba tal y a hacer a sidras sí sí bien bueno, dicho y, Yo creo que con esto la parte de recosiro de la nostalgia, de esto de antes. Más, si aguarda, vas... aguarda, que Tenemos un, un testimonio tierra. más. Testimonio, que venga, de testimonio. Planta, de, o planta baja. Oh. Pasaría a... Por dios, que llegue de planta baja. Aquí. chenda planta baja, por favor que venga, que venga. Planta, que, yo, que yo esto, esto mientras muy muito. la lo planta baja la ruta, ruta. Lo planta baja para yo era un bar este mítico <risa> dice que no que, que antimás una una de las cosas bueno que pasaban todas las y era que nos tricoloteábamos con la chem de del rollo que eran todos unos nazis unos fachas y muchos de los militares y, y cada nueái teníamos una una baralla con eso. y Y, y bueno, se liaban hasta unas que para que, en fin Que no era la mejor forma de, de acabar la nuay Pero ya pero como, como se gozaban de acabar con un persianazo Para que no entrasen en, en la planta baja Cuenta, cuenta Chardo Hola, hola Bueno, también me acuerdo de los picatas Que también, pues eso, pues cuando empecipiábamos a salir Pues a lo mejor empecipiábamos Pues allí, ¿no? Iban puestos Pues tos pica piedra Y bueno, me acuerdo de un bar que viva o canto Que era el agujero negro y oh. así, pues no sé si Y traficaban niños armas, droga de viva, de todo. Yo iba muy tot a ese bar, ¿sabes? <ríe> y no ...no traficaban con cosas, y era un bar maravilloso para siniestros. Claro, como eran los 10 en toda la ciudad, pues tampoco. Y me acuerdo también en un bar que viva canto... que se decía Lantito, Lantito todo y, y así pues me trabé a Manoloca de Zabuelo... pues que hace una bombe que cruzaba la trasera. <ríe> Astimi viva, Manoloca de prácticamente también, porque yo me lo Yo como iba tal agujero negro, me lo cruzaba muy todo por por allá. Bueno, yo soy a París, eh, metemos una mequeta de música y damos paso a la, a la siguiente sección. Y, <ríe> y así nos continuamos charlando de otras cositas y, y no damos tanta penica con esto de la. Oye, de pero la no vamos canción. a hablar del Despierta Fierro ni del Restoso. Si, si escuchases los programas de Terror, no sabrías que en la puta primera temporada, <ríe> hacemos todo un especial sobre Isebar. Sobre Lo, lo vi, eso, pero ¿en, sí qué, me ¿En qué programa dices? <risa> En la primera temporada creo que estoy en cuarto programa o así. Nas. Por eso no hemos me, me espero a que se el libro. <risa> <risa> bueno, pues recomendamos a todos que, que sientan ese programa. Y nos unimos con una miqueta de música del norte y un brindis de taberna. Pues ahora, todas a brindar. <risa> es libre si charlas en elengas que te inventas no basta dar mal si refusas a neutralidad en casos de injusticia si tan clamado feminaz y proetarra por comunista si te fago yo a libertad y también a libertinaje. Este este hielo tuyo programa en luita contina contra lo cuñarcato. tierra de barrenaos la tuya dosis mensual de radio en aragonés más de una década probando de hacer más fácil vivir en la nuestra luenga próbanos en radio topo y en los redes sociales Bueno, y tornamos ya después de, de esta sesión de recorrido de estos vas Aunque íbamos antes más eh, para charrar de los vas tan que íbamos ahora De los vas aunque que pasamos las nuestras nues de, de borina y de y de fiesta eh, No sé si... Tamara, ¿me sientes? Hola Vale, perfectamente, ya tenemos aquí lo, los micros Y hemos abierto la, la chenque ya aquí de Bermú pues... Ya no sales Que pues. ahora ya no salimos tanto. Bueno, pero salimos, no. Bueno, pues, pues eso, pues, Tamara, si, si quieres, le va le va lo micro por Asti a ver por aún sale ahora la Chen. Por aún sale ahora la Chen. Ayer por aún salís ahora. Venga, que me, me he trobo con un viejo, benditos por aún sales. Yo salgo ahora por aquí. la Chen viene todo fardacho todos los cabos de semana bueno claro sí a ver ya sabemos que la Chen llega ahora uh, obsesionada con un fardacho que no sale de aquí que aguarda va... aguarda que por aquí sí que tengo Chen que me dirá bella cosa bien bien a ver por por vas a... por a dónde salís agora porque vas agora por qué bares ¿Por, ¿Eh? por Crápula por Ocrápula venga pues que nos contengas que... <risas> Crápula alvada se siente bien sí sí por aquí perfectamente Hola Hola Gerardo, y es en un programa de radio Bueno, ¿qué, eh, qué me preguntas ahora ¿Qué sales? En zagueras, en Zagueras no salgo, tengo un frío y estoy aprovechando, aproveitando y para zorrearme o sea, Pero que la no chena de, de, de, de, de, de invierno de lugar no salgo Se puede salir sin zorrear y se puede salir de Mightings también sí, sí. Bueno pues ahora estoy saliendo Ahora estoy saliendo aquí por farmacho Rollo y, y a mirar por pues, si y... Bueno pues aproveitando que tenemos Yo creo que somos de horario Bermoud No, en cuentas de... íbamos a cambiar una miqueta el orden de las cosas, porque esto venía bien pues, pero lo podemos meter ahora perfectamente, de, de más, aunque fez lo bermú. Uh. Ber, bermutistas. Bermutistas. Yo, vamos, 100% gallizo. Bueno, bueno. ¿Qué vía no gallizo, Tamara? Añe, por favor, para la chen que siga escuchando este programa, cualquiera que se escuite... que ye hizo do gallizo, Anje Keifan. A ver, en o gallizo como una un tetra tetra pack, eh, <risa> imprescindible que ye, el go gamba, jamón con chorreras, croqueta de abadillo y gamba rebozada. No puede no ha de estar, no tiene por qué estar en ese orden, ¿eh? Cada día Lo que te hagane, pero esos cuatro son imprescindibles Y lo Gallizo ya en la carrera Sanchorche, ¿no? O picadillo, si no me lo picadillo ¿eh? Picadillo ruto. Bueno, por favor, eh, Chelardo, que tiene acciones de O Picadillo, cuéntanos qué, <ríe> qué de hizo de, de O Picadillo andy que, que se puede minchar, y bueno, por qué te fago hoy. O Picadillo ya en, en la carrera manifestación eh, facantón Cantón con bueno, de Zaga pues, eh, la campana underground El campano, dos trafegados. Bueno, pues iso, que yo voy todos los días. De lunes a viernes, pues si querés, cille pero así me trobaré. Eh. A la media las 11, digo a las 11, pues un buen almuerzo. Y soporte, pues, de la media las 7 que me levantó pues ya han pasado 4 horas y ya, pues uno, pues ya tiene gana, ¿no? Joder, y, pero... y Y calcer las 10 o uh, la media de las 11. Calcer las 10, pero no con una carrillera, cabrón. Espacio patrocinado por. Bionómica de todo, ¿no? Pues. Vecheteriano, no guaide, pero también mina. Yo le he a Silvia que si quiere felle pues una escuchetes, pues que así me tendrá, ¿no? De Mighty's, pero... Yo lo veo una mica embólica, pero muy bien, bueno. Tien, bueno, ahí tienen de tono, pues de almuerzos, brenda, cenas, cazuelas, cazoleta... Javier, tiene rebozado. si ¿tiene ha, Si había rebozado, todo, o sea, todo oye maravilloso, o sea, ¿se puede rebozar todo? Se puede rebozar todo, Dios mío. Ah, si no, es que todo lo que se ha rebozado, bien, bien rebozado será. Más vas de Bermúdez, venga, a ver si tú vas, vas para ti a, a Beluno. Oh, o difunto... O difunto manisero. Oh, yeah. Era bruto. Las mandonguillas que te hice vas, ¿eh? Y las bravas. Y los torreznos y los entropans Que también los se muy bien y, y de todo, de todo, de todo A ver, no. que, la que lo trovamos Lo trovamos mucho a faltar, Romani Y yo una víctima de, las, de la gentrificación de las pelotas Porque ahora no es un bar de modernos De, de, de no sé qué, de japonés <risa> Ahora o... te digo más, han cambiado el rebozado Por la tempura, pero qué Blasfemia y ahí está <risa> <No sabía. risa> muy, bueno, mal, no, muy mal, muy mal Fue una encuesta si la chen Llegué de rebozado de tempura, apenas ti A Biller, no sé, yo yo, no sé. Uno de que también muy entrañables como Bonanza, por ejemplo. Me llevo el goteando, lo sabes, ¿no? <risa> <risa> ¿Cuál es Bonanza? Ese, ese no lo conozco bien. Bonanza es una Bonanza. O Texas, pues esos son, son más miticos. Pero eso yo tuvo, ¿no? Las papas del Texas, claro. O Texas ya no tuvo. Sí, las papas del Texas, dicen por aquí. Y o Bonanza una carrera de refugio. Y eso es qué que tal son. ¿Qué, qué, y Guillaume hay... Bar y cara más entrañable en eh... ¿Qué puedo minchar yo en el Bonanza y en el. No en el Bonanza, por ejemplo, pues te encontrarán unos chistes <risa> pistonudos y te, y te mostrarán una foto de, de un sobrínico que tienen que. que te... Bueno, <risa> de un Bar. Guillaume Bar, que se enorgullece, pero me eh, tengo que eh, cuidar. Eh. Vos ahí es. Eh? No lo conozco, Texas. ¿Cómo se dice? Bigot, Vos ahí es Bigot. Y otro... Bueno, y si, ca si moderno. Si, si cambiamos de bico, ya nos dimos está por favor, otro otro el rey del rebozado que ya el Artigas. O sea, muy gran el Artigas. de aquí hasta en el Artigas, por favor. Queda de aquí hasta en el Artigas. Bien, bien, bien. todas las manos levantadas. Hombre, por favor, si <risa> es maravilloso. Ángel Artigas y que y que se puede me En el, el artigas, hasta como o reflejo y del capítulo de Homer, que Frey viva todo, que lo picaba lo todo en la freidora. Pues piso pues que encima que todo se puede rebozar. O sea, lle un bar pleno de cosas rebozadas. ¿Y, An y Ange, el artigas? El artigas, pues, y al canto de, de Oclínico, ¿no? De Bretón. ¿Y, ¿Y qué nos recomiendas de Minchalle, Manel? Fue el artichón, no sé, o sea, nomás que tiene que fritanga, ¿no? O sea que Bella... todo bueno, o sea, o rebozado y todo eso. Bella fritanga especial que nos quieras recomendar de. De las Artigas. No sé, o juego con gamba, o qué? o... <risa> Por ejemplo. O... O ¿Hay o pimiento preves ahí con con de ¿No? abadeteis o no? Bueno, pues yo lo, yo lo que me digas, lo que me recomendé Yo muy bruto el Artigas ¿eh? Yo, yo como mincho fan. de todo Bueno y al canto de Artigas Vía uno Uno también muy mítico Muy mítico El Montesol Hombre el Montesol Montesol Vía para un alumno de, de bailes de Somerondón sí. Bueno vine a dos Dos alumnos de bailes de Somerondón Que después pues a Hacernos las Unas tapicas ¿Qué dices? Después pues, de que me pesen Un esquince bailando una polca Sí Me fui a minchar Unas trunfas al Montesol ¿Qué? ¿Eh, Carlos Oh yeah <risa> Bueno, yo, yo quiero Que le dices Cuando pueda Mario Que Jepera Perasti Treballando Como un buen cambrero Que ye eh, Porque Quiero que nos charre Una miqueta De toda la zona De vas de delicias Porque había Garitos miticos Pa Pa bermú y, y Y so, No sé si las restas Si había Haber uno más De, de, de delicias Pero aquí Por la sala Bueno, yo soy de delicias Pero no sale Baguay Cuando era de delicias Sí, salimos no, pero no que... Ah, aguarda, ¿sabes? aguarda, que tenemos, tenemos a una, a una deliciosa, pero aquí también. Aguarda un té. ¿Tú por qué vas eso a Marga? ¿Eh? ¿Por qué vas? Pues por, por la casa Agustín. Eso es un clásico. Chulia ya de acuerdo también con eso. No chupes eso, Chulia, que también la chupas. Oh, <risa> Todo, a la fin. Oh, Todo, lo hizo a pegar. Eh, Mario, Belvar de Delicias, está a hacer un socafe. Casa Agustín, dicen por aquí. Hemos feito muchas vegadas la ruta de la salmuera. <risas> Principiando en Casa Agustín, continuando por el Amblas. Añe Casa Agustín, ¿y qué y que que, que, que nos recomiendas de Casa Agustín? Eh? Casa Agustín llena, cantonada de la carrera Jordana, con. no sé cómo se dice la otra carrera. <risas> Pero llevo en Ismoa. En Casa Agustín la viroya, llevo en Ismatoa. ¿Y qué que nos no recomiendas? ¿Qué es que lo que más juego te falta? Por la de fre freidura de pescado La, la... Wow, gamba Las croquetas la... Las rabas Y además tienen un pozo al chigán de Viera Que son 5 litros Eso ya una muy buena traza de principiar una ruta de salmuera. Exactamente. Que <risa> para varios. Pa, no oye como reto... reto ¿Cómo llega ¿Reto Barril? ¡Reto Barril! <risa> no oye tanto como reto Barril, <risa> pero bueno... Pero cuasi. Pues ...y una, una forma de, de principiar. Bueno, metemos... Poyamos una mequeta a la música y tornamos a escape. estos Smoking es Souls que suenan de fondo... pasar ta la siguiente antes de pasar de Ciba a la siguiente sección eh, si os paréis pues íbamos a, a meter una canción que también la metimos en Facebook en, en estos días eh, y que Charroña Miqueta dice treballo tan tan duro muchas vegadas y, y tan poco respetado también a vez como y el de el de Cambrero Cambrera Y, y bueno, un clasicazo de canción Que suena Que suena muchas vegadas ¿no? Y que, que ya lo tenía yo en la falsa Ya no me la acordaba casi Y que ya este tras la barra de, de plate 2 Así no es que, que antes de lo siguiente Cambio de sección Pues seguimos con este tras la barra de Platero tú, Dedicado a todos los cambreros y cambreras en este Tierra de Barronaos, especial VAS grabado en directo en o fardacho rollo aquí na caría María Moliner número 7 de Zaragoza entre amigas, entre amigos con con moita viera, con moita diversión y con moita música y bueno aquí sentiendo a los Prau, pues pues eso pues me acuerdo de muchos de los conciertos que, que he visto suyos y que yo creo que casi todos pues han estado o bien en centros cívicos o bien en en bass, no en esos bas que nos que que, con, que que fan parte de la nuestra cultura de la de, de, de bueno pues de, de la nuestra vida en, En definitiva, ¿no? Y esos vas que, que deciden que más de dar de Zorreal a chin, pues También le, le van a dar la oportunidad de escuchar música en directo Y cuento que, que bueno, cuento que todas y todos los que somos güey aquí Pues hemos estado en el concierto, en el una de esas pocas, poquísimas salas Que había en, en Zaragoza, para lo tamaño que tiene de, de ciudad, ¿no? Y que habría también muchas más Y que a su vez son tan maltratadas por, por la administración Tanto local como, como aragonesa, ¿no? Así nada, es que, que bueno, que ahora toca la parte de esas salas Esas salas de Vas. No sé si Tamara me ya escuchando ya, Tamara Hola Hola, sí, que me escuitas, vale, te he escrito yo también eh, Bueno, pues pues eso No sé si, si quieres principiar tú misma Si, si has trovado ya a Beluno perasti que, que Quiera charlar de bella sala de vas, de o mismo la chen de Fardacho Rollo ¿no? Porque Fardacho Rollo también se, se Fan conciertos, en fin, no sé ¿Qué me cuentas, Tamara? Eh, que, que, que sí, ni te, que eh, ni te veo ahora mismo, había tanta chene en no farracho que no te veo. Ah, vale, vale. En fardacho, en fardacho sí que se fan conciertos. Ya hay así sí, una sala de conciertos de Feito. ¿Cuál es que que nos cuente Mario qué conciertos han feito? ¿O qué conciertos ha feito? Pues principiamos con Gaire, la primera vez en Zaragoza que dan llevan con toda la con toda la banda. Eh, hemos feito alguno de flamenco. Eh, ha habido Beluno de rap también son nomás tres meses que, que somos cubiertos. Sí, sí. ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya <risa> <prau>. <risa> bueno, para Asti, Tamara no sé si tienes hola más. sí, vale eh y son más más salas de conciertos que bueno bien, yo, yo voy aquí a recordar bueno, pues cerdo, tres cerdo. tres puestos aunque se fueran conciertos que que ya no existen, ¿no? pues que no el Rincón de Goya por ejemplo pero no, no hay una sala pero bien era con 44 ¡Hombre! y en la avenida cataluña que se iban muchos conciertos fue años me acuerdo cuando vivía y tal vistos que que dica A ver momento no se decida ah, eh, vale, vale. los asaltos estos sí pero hizo pues para muchos años no aunque me te van pancartas pues en ordenar que me te va fe lo que debas pero hizo pues bueno, cuando tenía yo pues no sé 18 20 años Y pues hardcore a tope. En Oplestoceno. El Gerardo Hardcoreta. Gerard, jar, que, que digo que. Que antiparte de, del canal 44 vistos. Que, que hostia, que también hizo. ¿tú te bueno, has bien. En canal 44 vi, había un concierto mítico en Pilas. Que estió de petacetas, boicot, porretas y. Y Fito y fitipaldi ¡Oh, ¡Hostia! ¡Uh! ¡Oh, ¿Qué? <risa> ah, ¿Qué no, no, raro? no No, no Fito no Marea, Marea Ah, Marea, es verdad María, Que es muy mítico se Estío El de la soberana roya De Quique Prats Espera, Hola, pues. Quique Manrique está, está la audiencia sí, No lo interesa sí Estoy ahí He personalizado <risa> Y no, vestió muy muy bien, yo me acuerdo que vi había, había un Fascal de Chen y fuimos así, vamos, una y era petada y, sa, y la nave, y la nave era muy grande eh. Bueno, pero por ejemplo somos, yo creo, yo creo, por centrar más en, en lo que son las salas de conciertos, ¿no? Somos al canto de una que ha cerrado Fa poke, que llega Quincón, que no sé si el uno de aquí estuvo en Bel concierto de la Quincón, por eso cerró <risa> Eh, que que Payó yo sí que hay una sala mítica, ¿no? Que, que bueno, hay una sala mítica, yo, yo la verdad y es que iba más como bar Y que en esta zaguera etapa, pues nomás más eh, bueno, estén en un concierto de, de Sick Brains Que es oh, de de Beat Bumba, ¿no? Y antes más, Charrobanos de Ocrápula eh, ¿quién, ¿Quién no ha tocado? Mira, Steve Gold Mosico, que, que yo Endo con Otuzulo Sí, sí, sí, sí, sí, sí Ocrápula, que, que yo un referén, ¿no? De toda la chen que, que ya ha tocado Y que antes más, pues tenéis esas estreletas No sé si, si queréis charlar Pero a Steve el uno de, de Ocrápula Eh... Ocrápula Eh... Primero Primero Un concierto de Comando Bucaracha Celebrando O... 20 o 15 aniversario De, de Ocrápula Hostia Eh Voy a Primero un concierto de Iso Rai Celebrando otro aniversario de Ocrápula. Atende eh, Filipinas. Que, que se anunciaba Oix y Ar. Mola, mola. Bueno, no y eso. Yo, yo me acuerdo de las estrellas que había Oteito que, que tenían eh, los nombres de la chen que, que lleva actuado, ¿no? Que, uh -huh. que salía, por pues eso, salía mismo Maral, La Bordeta. Eh, la Bordeta, bueno, Comando Cucaracha, pero que sí, y, y muchísima, muchísima Cheno ¿no? Y a las guindillas, por ejemplo, las descubrí ya charlando de cosas más actuales, ¿no? Las guindillas, a, la a la Monkey van. A ah, muy tache no, que hizo, que, que bueno, y que contina, ¿no? Se, se continúa haciendo Conciertos Concertos, una no crapula o no? Jam ya, ya Sessions. Bueno, Jam Sessions todos los jueves, ¿no? Y. Bueno, y cuando feámos también los aragoneses en la carrera, que lo hacemos con Nogara, con Ligallo. No, no, eso ya era la burla por los aragoneses. Ah, eso la burla por los sí, <risa> y pues Y feámos así, o sea, que nos chuntábamos y petábamos, o oh, crapula. Y feanos mismo, exhibición de bailes y no sé qué, o sea, ta, ta muy tacha no crapula, ha estado como muy importante. Bueno, y ahora vamos a meter a parir a las salas de conciertos de Agora. ¿qué? No, yo, yo quiero recordar también, y charlando, y aprofito de tapiar el ófilo de Nogará, y ese pedazo de concierto de, de La Gosa. ¿La Gosa o Aspencar? La Gosa Sorda. La Gosa Sorda con zarracatralla Folk. Bueno, sí, que hizo, bueno, ahora ¿sí? mismo puede estar que, que igual no se pese así nada, no, pero La Gosa ha La estuvo muy, muy bien. A ver, y, también, ¿eh? Bueno, sí, en fin. Bueno, la goza ha muy bien Soy, soy yo que tiene un micro, ¿vale? vale. La goza ha muy bien Y, y, y soy, ha un conciertazo Y antes me acuerdo de Impos que también trajeron La Trova Kung Fu ¿Recuerdas ese concierto? Oh yeah, la Trova vale, Kung Fu en vale, Zaragoza vale, vale, vale, vale. vale, vale. eh, Pero eso ya era va, El, el eh, Arena Rock El Arena que editó, no editó la Arena ¿eh? Sí, sí, que no lo sé, porque ah, yo era metiendo música Que, que estuvieron como dos conciertos Muy muy, muy luego, o sea, muy muy aman de otro Muy pronto, muy juntos. y esto como en 15 días o un mes dos pedazos de conciertos del carajo Tienes para este... Bueno, Gerardo y yo con lo suyo micro pero va a la, a la suya bola que somos charlando, Charardo, de la Arena Rock que yo creo que ella era una sala una sala mítica, ¿no? y que, y que todos hemos visto conciertos así no sé si tú te acuerdas de Beluno Especial o de Bella Cosa en la el Arena Rock Ayer es justo charré con, con un amigo de que y tocó y tal Y que me dició, pues, que fue Tañeres, eh, Tañeres, y que al otro día, pues a la semana ya cerraron. Tan malos. Sala a la sala. No, no, yo y hoy está, pues muchas vegadas que... y tal, pues bueno, pues justo coincidiría que lo iban a cerrar y tal, pero bueno. Pero qué Los pues, colla... talleres, pues los, los charremos, ¿no? Pero qué collayera, Gerardo. Que qué, qué collayera. Divergencia. <risa> <risa> Divergencia. Bueno, qué chusto. Bueno, pues, van a participar también. En la segunda edición de Ozagarchi, Chilo Falca por <risa> Sí, sí, hostia, pues, pues eso, la el, el Arena Rock, yo creo que, que bueno, para la, pa la chen que no lo sepa, pues ya era en la Plaza Autrillas, se ¿sí, dice eso. Sí. En la Plaza Autrillas, pues hasta que. O, o Pabellón José Luis Abós, ¿no? De, ¿Dónde el Alcampo? Cerqueta de Pabellón José Luis Abós. Y, y que llegue una sala que yo la atrevo ...muito faltar porque sí que programaba, tenemos una programación baja, ¿no? Sí. Bueno, pero. La, a charlar de Bella y... Cosa que sea abierta, por Dios. No, la López, joleo, la López que nos ha salvado mucho, mucho, muchas nueis y que continúa haciendo unos conciertazos muy buenos. Y además también ofrece la sala a colectivos y demás que, que queremos ver de cada otra Bella Cosa. O sea, son como ...como ubiertos a programaciones. Y, y bueno, y también pues eso, pues eh, refirma muy todas las collas más chicotas fa muy aniversarios, pues eso, de, yo que sé, de toda mena La verdad es que llegué una pedazo de sala y antes más con unas vistas Jolio, que aquí no quiera estar en un concierto Vete un... un... Pues que no hay vaina. <risa> bueno, quiero decir, o los que, vegan, o los que no vayan todo con Bueno, yo qué sé, que de unas vistas muy pinchas. Eso sí, ver? eso sí. No, no, no, y soy de acuerdo, y soy de acuerdo. Pero que, que eso, pues lo que charlabas una amiguita, ¿no? Que trae collas muy potentes de ahí fuera, pero que también, puede, pues, hay un espacio en que actúan muitas de, de aquí, ¿no? De Aragón y de, y de Zaragoza, pero que sí. ¿Qué pasa con Omi, Tamara? ¿Qué, que yo no me digas por qué, pero nomás me acuerdo de, de Hasal Alcanzarrau. Pues como lo de. ¿De a carrera a la Salina, no? De De a la Plaza Santo Domingo y tal. De aunque me pillé... pille. cuanto a la Plaza Europa. Aunque me pilla gran zorrera de Obermuy, semítico. Hostia, ¿cómo se decía ese garito? Que no me acuerdo. Ese, ese... ¿Cómo lleváis a sala? No sé, no me acuerdo. ¿Será De la, se face... la Salina o canto de Plaza Europa? Sí, se hace una. Una. Eh, fiesta de la Enrestida o de no sé sí. qué, no? Que. Que Feban, que ya era un aniversario Que tocaba Trece Kraus Que estió, un pedazo de concierto también Yo nunca, no solamente estía esa vegada Y la sala ya muy bien Trece Kraus a cero Ese concierto fue la hostia, me lo oxitanos. perdí Pero de, de la zorrera que le sí, sí, marchar Bueno, las chentas de la enrestida Que yo lo que tienen, que sí. son peligrosas y, y bueno, charramos eso De la... De, las de, salas de, la, de, la, de la sala López también atrás a la que, que yo creo que, que al nombrarla no eh, somos esperando no sé si vendrá tiempo pues, de Xavi que lle el arrebato que hay una sala autogestionada, autogestionaria eh, que que bueno que, que estos sí que programan muchísimas cosas locales, ¿no? De y además muchas cosas muy diferentes, ¿no? Porque aquí pues, pues eso pues igual. Que, que somos pocos la, la chen que, que lo apreciamos no pero para que también tenemos derecho a, a disfrutar de la música y que y que traen cosas muy muy pinchas no de, de toda mena de música de que, que igual pues no salen rentables económicamente pues para una sala como el López López u, u siquiera otra que tenga un entorno empresarial pero sí pa pa otras salas como como son un arrebato regular que chardo que se me mira por aquí recuerda ve el concierto en el arrebato Irregular que Tamara Que me siente per allá También en recuerda el 1 En la Rebato Que, que se fan conciertos Muy grandes y muy buenos Yo pues ahora mismo ejemplo... Me acuerdo de 10 o 12 O sea que Un de Escabeche Riverbank Juan, Juan Juan Bueno, Juan, si sí, El escabeche <risa> Pues En 2003 Puede estar No sé pues Cuando empecé Con la Aragonés Jodo sí, sí, pues pues tar, pues Yo no yestie, ¿eh? Yo sí <risa> estaban disfrazados eh, sí eh, Paco iba de como de cubana y sí, la... es cierto es cierto sí, bueno sí. la verdad es que en zagueras pues os conciertos, muchos conciertos se fan también en centros cívicos pero yo la, la zaguera pegada por ejemplo que vi ya a los Draps estío el también. arrebato Papilás sí, sí, sí, sí, que sí. esté un concertazo que entre más viva estir... bueno para la Chenque no no no sé si Beluno se atreve a describir el arrebato Eh, sí, por aquí veo a Tamara con la mano puyada, recuerda que somos amigos del arrebato. Sí, sí, la, la no, arrebato yo voy a buenísimo. Que sí, yo voy a charlar del arrebato de antes y la arrebato de agora. Yo llegué. Bien. Yo llegué antes más tampoco no, no vivo a Weire porque había un día que fui a un concierto. Bueno, la arrebato llegué como una sala Pro chicota. Que llegué en la carrera para la fox, para que no lo sepan. Que sepa. en la carrera para la fox, han la casa de las culturas y todo eso, hasta en la madalena. Y, y, y es verdad que he una programación sobre buena, pero yo una sala muy chicota. con la barra muy mal puesta, antismas y y que feba muy, ta, muy ta calor, no tenían un buen sistema de no sé qué ya hizo de refrigeración o lo que sea. Y y en el concierto y te que llevan al cabo de la media hora vacinas o la, las sudor se condensaban o teito y te remataba cayéndose en, en forma de gotas. Antimas calientes, o sea, tú y eras, eras ti así te caían en, o, en o o ciclo del agua? ¿Eh? o ciclo del agua, pero Ciclo del agua, sí, sí, pero antimas ya unas gotas calientes. Calientes que te caían en los brazos, en el naso y era la sudor de toda la chen que Y, eras, y era como súper asqueroso. Sí si por sí si ahora... por lo que sea. Sí si por lo que sea te te refirmabas en las paredes y eran mulladas, pero eran mulladas cayendo o, o sudor condensado o sea, era una pasada. Y muy mítico ya era de esa época también los camerinos de los grupos. Que lo que habrán visto esos camerinos, yo no me lo quiero ni presionar. <risa> lo que han visto los camerinos de aquí también, la bueno, eh, media rollo. Pero <risa> es verdad que ahora sí que facieron como una chicota reforma. Y, y es verdad que lleva una sala como pro cómoda ya. Esperas de. O sea, sí que es verdad que cuando le van del grupo así unas bella colla poten, pues se queda un poco chicota. Pero es verdad que se lleva muy mejor Y Antimás también fue una programación muy buena. Los jueves, más que más, también le van todos los jueves, ¿no? Le van, le van del grupo y antimar los fan a una hora que se puede ir. O sea, que aunque la que sea jueves, como a los conciertos, las a las güey, todas las nueve, pues en encarate te, te va a irte a un concierto, hacerte irte a y marcharte a casa y irte a trabajar a los días La y yo, para yo, una salas de las mejores salas de Zaragoza, por eso, porque, porque fa cosas originales, ¿no? Que llevo lo que cal, porque lo, lo de siempre, pues ya tenemos un Fascal de puesto hasta tan que ir y, y me y a pero pero cosas como las que traen en la y es difícil de probar, ¿no? Eh, más, me decía por Astia antes, Gerardo, eh, no sé si lo he visto, la Z. Hosti, La Z. que también llena la de conciertos no no no más opuesto aunque saque acaba la nuez, sino que que también lleva oh una Oh my god la Z Cuéntanos de la Z. ¿Qué nos charrandomos la Z afuera? y tenéis un antro magnético, nos juntamos lo peor de cada casa. Se chuntan, se juntan, yo no. no. <risa> <risa> Cerdo ha, ha venido a, a la Gloria de la virolla, ¿no? <risa> Somos charlando de la Z, Cerdo. Aquí, bueno Tamara Tamara bueno, y yo vía, vía, vía una persona por aquí que nos puede charlar mucho de la Z también <ríe> Y que se va, fuye, Fuye, <ríe> fuye como lo Y qué pasa con la Z nada pues de la zeta. pero somos charrando la Z sobre conciertos eh no somos charrando ah, la... yo conciertos poco se de... he veido en la Z <ríe> Pero la Z y uno de los míos más eh, pues, preferidos. Bueno, encara que no sea la sección charra de la Z, cuéntanos de la Z. No, pues que siempre meten música ¡Oigo, ¡Oh, Dios! <risa> que la lío parda. <risa> que ser cambreo y charrar a la vez, y, y demasiado tallo. No, siempre meten música muy buena y, y ya buena bien. Me fago y me fago y. ¿Y de, y de concierto no he estado nunca? Bueno, estío, uno viviendo a Sonero, precisamente que, Cuento que es el único que, que, que he visto allí Que, que por cierto, en ese, ese concierto ¿Uno que se fue un chinero de fa un año? Sí, señor sí, que, pe... que, que de impuestos hubo problemas con la policía Sí, sí, sí, de impuesto hubo <risa> unas piñoras a unos <risa> Sí, sí, bu buena noches, tío. estío Buena no buena noy. <risa> uh, voy A boira preta en la enrestida Boira preta en la este Pero no, no voy a apretar a boira sino <risa> la, la colla de voy a apretar. Que, que en la Z, eso pues ha tocado Comando Bucaracha, por ejemplo, ¿no? Y, y yo, me, yo me acuerdo también de estas cosas que traen a, a collas, que igual no son tan comerciales, pues de, de un concierto que esté con Tamara, de Catarres, que igual eran unos 15 personas o 20 <risa> en, en aquel concierto en la Z, Me acuerdo también de haber visto a objetos perdidos y a, a muy Tachén Y también eh, a la otra que, que tocó en la Z que, que lo petó, que este yo creo un concierto que no se esperaban que, que viese tanta Chen, que, que creyban que iba a estar pues eso, pues cuatro cuatro gates. Y, y a la fin, pues eso, pues no, la chen no y Kuyiba ya vieron de de salir mismo de fuera. Y cuando se ha hasta la última fibra, Si me apagan la música me intervina peligra un buen mundo, sé quién rica, nos gusta paz, no sabremos buena vibra y si la buscas yo te abro la puerta, estoy como tú persiguiendo respuestas cuidando la puerta, en un tragaluz. y si me encuentras, tenga tu salud Y cuando me siente frente al fui, a la mente en blanca y le leyes tres revolic en una tabla que me y más ha que me ha que sabe que dentro del cap la batalla de la por contra el orgull, que funcione como un geyser y a ser el líder que algunos creen ser, cuando pontifiquen y critiquen desde sus veces y quien Habernos perdido la oportunidad de escoltarte a tú que a naves a ser deu. Y cuando más gente frontal fuya en la moral penterra, te iluminas con tú o per un monte de merda, pensé. ¿Qué podría y Ferifach? No parle de conchets, no. Parle del merder de viura en guerra. Organización y orgullo de la madre invadir. Bueno, y encara que nos deisemos. Regular que nos deisemos Bella Sala. No sé si Perasti tiene. Tienen Bella Sala más. Yo en serio, me agarre pocas cosas. Ni la vida ni el amor. Su regalo un servidor. ¿Tenemos bellas a la más o no tenemos bellas a la más? <risa> sí, sí, ahora. O Despierta a Fierro, que es verdad que no era una sala de conciertos, pero que fació, <risa> ves conciertos muy, muy, muy ticos. Gerardo, Gerardo puede contar que estaba súper sobrio. Todo... <risa> <risa> bueno, eh, no fierro decir. Bueno, pues, por ejemplo, pues, y han actuado pues la ronda de Voltaña, la Orquestina Alfavirol... Obando Ucaracha, Maragos Hernández, eh, Derechos Van, Dulce de Bajo Aragón. Y todos los conciertos que feabanos, con las mesas, las sillas, una guitarra que se a uno u otro, los, los conciertos que feabanos, cuando trancaban. Bueno, en Nogara, en, hogara, en, en el local local yo pues también ya he actuado la orquestina Alfabiol, por ejemplo. Por ejemplo, exactamente. Sí, sí, sí. sí. entre teatros. Bueno, pues yo, si, si, si te os paréis, y eh, eso se, regular que nos hemos dejado salas, nos hemos dejado un fascal de chen que, que trabaja por la música en esta ciudad, en este país, eh, pero para descansarnos una miqueta, eh, metemos una, un poker de música y, y tornamos con, con la zaguer parte ya, porque nos queda 20, 20 minutos de programa, un poco más, y. Y eso y, y continuamos charlando de vas en estas cosas Espera un momento ¿Qué? con estos drops continuamos pues de la suya canción siempre de los suyos haber disco la penúltima bala. La programación del arrebato Ama la música, odia el fascismo Y una buena nueva vegada un nuevo mes más arrebato emitiendo eh, en tierra de Barrenaus en aragonés, está convidaros a una serie de conciertos está este mes de febrero, viserán eh, siete conciertos con una mica de tot punk, pop, rap, reggae, punk rock, collas de aquí, collas de astí, bueno pues salto tu bajo como siempre, collas jóvenes, collas viellas, así en asinas que bueno, principiamos con esto que has cuidad principiamos con Pol Pot colla de post-punk ¿eh? en la onda Joy Division que son parando a su yachira por Grecia Sí, sí, Grecia As serán teniendo entre los días 7 y 11 en ciudades como Larissa, Tesalónica o Atenas Chunto a, a la banda Chain Cult Bueno, por 9, 9 de febrero tenemos a Aviadoras y, y a Neon Lights, ¿vale? Isachen eh, desde el les de Europa, vais ¿eh? a una viga de música. Aviadoras fan, pues una mena como puedes escuchar pop, eh, muy sensitivo. Siempre vais a, a temática o vais a, a crema, vais a, a huellada del do it yourself, ¿vale? con ese espíritu. Este es un synth es pop, ¿vale? un dúo, explora hueso bueno, news, eh, foscos, melancólicos, eh, melodías, puestas a bailar una, una mica. Eh, eh, Samanarán, Arrebato, junto A, Neon Lies. que far pues minimal synth de, from croacia, okay. esto y es lo que pone en lo suyo bandcamp. es eh, este y es un proyecto de no más que una persona eh, Goran Lautar y es eh, es a frontman, okay, eh, de una cosa que se dice modern delusion. ¿eh? Eh, si to bueno para eh, que nadie no lo no sepa Doomtown Records, ¿ok? principio en 2015 Eh, pues tendo pues está eh, pues una, una mera parecida ¿no? a Diadoras así las es que hizo tenemos de tot o 10 de febrero eh, continuamos con Vietnam continuamos con Vietnam que fan pues un noise punk eh, en la onda bueno pues que con Chen van a tocar con Chen como huérfanos que fan Emocore de aquí de Zaragoza esto o 10 de febrero Vietnam fin de semana, cabo de semana plegan dende tolosa una chen que ya son pro aquí en, en en Zaragoza en Arrebato son una colla de rap reggae que se dice Glaucoma aquí puedes escuchar a suya canta lo suyo disco Calima la canta se dice Gure Cayola Chen de Glaucoma eh, presenta pues, una borina rap reggae, eh, presentada presentando o suyo o suyo disco, o terceno tercero. Se dice Calima, como ya os decía antes, grabado como no en Bomberenea, nosotros ya un puesto chirmán en eh, Bomberenea y Arrebato, pero de ellas bruitas, almors, y en este disco nos cuentan que había más madurez, más crudeza en las parolas, y bueno, cada sentido, cada manarse, arrebato. Eh, Eh, y en consulta visitarán con Ibsen Crevi, una coya de rap de Zaragoza, eh, que mos, eh, mostrarán su primer disco, Trabajo y Sacrificio. Se acompaña a Chus como DJ. Eh, Crevi fa una canta en aragonés, al menos una canta, en un, un, un suyo proyecto personal, ¿vale? Y ahora todos disamos con eh, a suya canta, Trabajo y Sacrificio. silencio porque esta esta semana la semana de 17 de febrero o miércoles se animarán la Chen de Cream a presentar o suyo suyo disco Blau Sang Vermelcel y el punk rock después de taller All Around the World pues con goyas como Toy Dolls pues ponen los suyos pies en arrebato y presentan según dicen Unos dos mil, uno o dos millones de discos de punk rock del estado Y sabe si también de otras gracias escuchamos pues Bienvenido en de CRIM con el 21 de febrero crim, con suyo punk rock en arrebato y dos días de impués con todos vosotros con todas vosotras diez añadas de impués de Tañer a suya primera vegada en, en arrebato Pegan os olvidados de la morgue así olvidados sin entierro apilados como la patera que les quitó la vida al intentar cruzar el estrecho Escuchado bien, son Los Olvidados de la morge. O viernes 23 de febrero El arrebato chunto A la banda local Criatura Esto, bueno, bueno, si Los Olvidados de la morge Ya sabéis y si no lo sabes Pues bueno, punk, PUNK Maño, PUNK riverano, PUNK Enamorado, PUNK, y bueno Por eso, Antimás de eh, Celebrando su ellas diez añadas, eh, Que hace suyo primer disco de arrebato Y bueno, pues con Arrebal, con Criatura, PUNK Hardcore eh, Bien conocida banda Eh, que hace muchos años que no hay son, no teñen por aquí, y bueno, aquí serán celebrando con sus amigos los Obriegas del Amor. ¿eh? Y... El mayor tiburón de todos los tiempos sigue muy bebo. Jamás se extinguió. Salió de los mares con hambre infinita, buscando la nueva sangre del mundo. Mercado global devora vidas, la economía mundial atrapada entre sus dientes. Caerán, caerán al vacío otra vez los codiciosos y caerá sobre ellos la bestia que adoraron. Megalodón de las economías, cruel dictador del nuevo orden social, mercado global, mercado mortal, muerde con rabia, solo objetivo quiere tu sangre. Así nos rematamos un mes en o día 24, ¿eh? con Entropía y con rayos Intent. Entropía Grimcore desde Gregovia, ¿eh? desde 2001. Eh, Supuso que que una odisea en Tabanara, Tabanera del Monte, que llegue a suyo a suyo lugar. Y entre abril y agosto, eh, pues fació no suyo disco, Un día de existencia, de 2014, masterizado por James Plotkin ¿eh? y que saldrá en septiembre de, de saldríos septiembre de la pasada añada. Y bueno. Eh, que presentaron, presentaron estuvieron tañendo también por, por México. A sus influencias son Looking for an Answer, Ekayan, Asum, Rotten Sound, Pantera, Cop, Catulú, Brujería y les acompañarán, las eh, su Reyes Intel, Green Core de Madrid, No Metal, No Trendy Shit, No Weak Music. Y este concierto lo fa la chen de No Humano Records. Y con entropía nos despedimos. Dica al mes venien. Un pocho, una abrazada. No hay subliez. Hay más música. Odio fascismo. Todos esperamos en Arrebato. La programación del arrebato. Ama la música, odia lo fascismo. Y como si bella cosa puede salir mal, sale mal, pues parece que el Virtual DJ se nos ha chinado de, de todo. Al final es que íbamos a tornar a arrancarlo. Y también, mientras, íbamos a, a continuar charrando con esta parte de, de lo programa, que, que nos lleva atrás, que lleva los vas de, de, de, de fuera, de Zaragoza, porque hemos charrado por ahora siempre de, de Zaragoza, ¿no? Pero la chen que somos aquí, pues somos muy de viachar, y muy de, de vivir en otros puestos, y muy de conocer a otros vas y de que cuando íbamos taisos, taisos lugas, pues nos fagó y de, yo, dinos ne, de, de vas tengo aquí a, a Armando Uy te iba a decir Charles a Armando y a, y a Tamara que y a Carlos y a Carlos han Car ah coño Carlos hola <ríe> y, y qué bueno pues yo pues comentándonos una miqueta yo yo tengo por aquí la mía lista particular pero pero qué vas de di fuera de Zaragoza nos nos podés comentar pues yo por ejemplo yo tenía oportunidad de estudiar en Iruña y sí que de verdad que había una ripa de vasas y de música alternativa que nos pegó Ille Sí, sí, sí, sí, sí, contenta, Vale, tío. Y bueno, pues era por ejemplo la Rico Taberna antes de que la legalizaran, pues gozábamos de, de estar a Ferbilleras también por ahí, y después pues, en la carrera Jarauta, que hay una calle mítica en Iruña para barres de farra, etcétera y vio a uno super mítico que se decía zulo que... Y era un Zulo, y era un Zulo subterráneo <risa> <risa> eh, como el me, qué graciosos, me, ¿eh? me, me, me <risa> especial los baños del Zulo también, que era <risa> bastante curioso y bueno, pues hay todo tipo de música así del palo que nos fue hoy y a escutar cuando cuán los más joven Claro, pues los Negu, etcétera y tal. Y pues me iba a otro bar súper mítico también. Y era más de. Y era para la Cheng de Zaragoza que conozca el equivalente al Potoka, ¿no? Entre comillas. Que sería el bar Katu. Y un choco de palabras. Bar Katu, pues perdón. ¡Ahhh! Tiene de para la Cheng inteligente. ¿no? Y también era Barci, si permiticos, Vicente creo que se ha decidido Cambrero y era bastante pro majo Y mismo veo el Dilla, que nos metió veía cantar de Mayacan y de Isorray. Bueno, bueno. Sí, sí, bueno sí, sí, sí. Como, como los escucháis compañeros y compañeras. Parece y bien, que el VLC Player funciona mejor, no Ah, modifico? mira, mira, mira, bien. Ya torna ya, ya torna. No, no, no torna, ¿no? Pues no, yo no voy a estar pero, nada. A pan, ¿eh? ¿eh? Sí, sí, bueno, sí. Bueno, sí vale, vale, Ray. Right. Bien, pues vi a Carrera que no me. Ahora no me acuerdo cómo se decía, pero también era mítica, que vivía una ripa bass, estaba el SUA, estaba el, el Garasi y el Terminal, ¿de acuerdo? Y son, bueno, ya otra zona de Iruña, también en no un casco viejo, pero también con, con bass pro, pro, pro majos, que yo creo que tampoco no son ahora muy todos listos. Pero bueno, y luego vivía garitos así de after Aguas, como el Chukinden, etcétera, o el ERT. que también puedes ver el día que se empezó una mica tarde y pues... Joder, ¿y tú a, a estés y se a en Iruña estudiando, ¿no? Decías. Sí, sí, oye, acabé la carrera no. en el tiempo <risa> estimado para... <risa> según <risa> el plan no, de estudios. Para bien, yo? para sí, bien. Sí sí sí, sí, sí, sí, sí. Pero sí, sí. Y luego también hay más... Bueno, y luego... Es que, bueno, otros varios pero de eso ya no los puedo decir. <risa> <risa> ¡Censura! Censura por la Audiencia Nacional. Eh. Bueno, y no sé, no sé, Tamara... Se sí, tiene el uno. Yo, como sé que estos programas se sienten en todo Aragón y que de seguro es que ahora mismo lo son sintiendo en Andorra, eh, hemos de echarrar del K, del Super K, que lleve la salvación, tan muchas y muchas andorranas, porque es verdad que antes más en Andorra viva un bar que ye era la repera, que se decía crack, y que, y que se decía crack, y era negro, y era el típico bar chevy de rock, español. Sí. Heavy. Bueno, bien, pincho. Y de te ir, lo traspasaron, lo pintaron de color rosa salmón y desapareció. Y la resta de vas que tenemos en un lugar, pues son bass que lo mismo, te meten extremo duro, que de impuesto te sí. meten el despacito, que de impuesto te meten música máquina, pero máquina chunga, o sea, del chumba chumba más pior del mundo. Así que todos nos refugiamos porque solo que ha quedado ha el key. Y no, eh, bueno, yo se chunta, pues toda la en Maja Lo lugar Y que Antimás lleve muy pincho Porque Porque lle como Una trovada De Internacionales Lo mismo Vía mensajes de, de 18 años Que Que Vía Que vía Mesaches De De 40 De, de 50 De 40 de, O de y lo y que demás. De lo que sea La verdad Lle que Lle que Pues eso Lle un gran Un gran Y de efecto Se fue muy tapacha Bueno Digo a punto Por ejemplo Que se casó Eh, uno de los de Ovar o, o cambrero o lo dueño no se sé, huele bien que ye y, y convidó a todos sus discípulos o sea a la chen le plegaron le plegaron convitaciones de boda de decir pero esto hostia el, el del cake o sea que llegamos <ríe> como, como muy íntimo muy guay muy pincho y no sé no sé chardo que ahora que pillo un micro no sé no si se vuelve volver de Madrid me quiere chardo bisonte uno se llama dito bisonte <ríe> Me creo me creo que, que Calri plantearse los colaboradores de A, de, a, de, o sea, me a me... no puede ser un colaborador de casi nada. <risa> que queramos que llegue a buen puerto. O sea, fundamental. <risa> Pero bueno, charlando de, de bares de ahí fuera de Zaragoza, a ver yo me acuerdo de Ochinchecle. Ochinchecle en Bielsa. Que ya hizo, que ya se el hermano con Escollo. Muy mítico cierto, cierto. Muy mítico Y ese de Anso también, ¿cómo se decía el de ¿vale Anso? Zuriza, ¿Y, zuriza? zuriza. Sí, señor. y luego, más cerca de Zaragoza eh, Hay uno muy mítico en Villanueva de Gallego Que es el Cherokee Que además Gozan de hacer música en directo bueno, Pero, pero que, que había ni ese y Ni ese Cherokee, porque yo no me los conozco Garra dos dos No Chinchecle y en un guarito en, en Bielsa Eh. Rollo, de despierta cierro. Mola. Chico Rol. Sí, sí, Ah, coño, y soy el que estimo Laza la Zagerbez? El chinchicle este. No estaba yo con tú. Si pullas a Bielsa. Se de puta madre. Que ya, si en una, una plática pequeñica. Vale, sí, Julio Ya sé cuál Jimmy majo, majo Que cuesta sí, de sí. trobarlo Un poco, ¿eh? cuando Cuando estemos en el pineta Que hacemos una pequeña Gambadeta sí. Y pleguemos en un bar Y pues a hacer una bioreta Muy eh. gran, muy gran ese bar Muy chico, pero muy gran Y el rollo sí, de la albada Y todo de fusta, Con decoración así del Pirineo Yo he probado sí. un majo, ¿eh? Sí. Mm. sí, sí Dim, pues... También llegan charlando por aquí De de Rafe Rafes Se decía. Ciba El Rafes de Alcoriza En Alcoriza Total Sí, es de Gemini Ya. Yo era un bar de, de Javis en corisa, pero yo que más el tío ya era súper enrollado y era un pedazo barre, barrenado del copón. <risa> de ya, se, ya se nota la viera <risa> de un par de chorro yopa. Ay, que corto aquí, tallo. Y, y bueno, me acuerdo un día que hizo... Que, <risa> que no es tradicional... que bueno palachen que no sigas ese y se estado armando no deisando callero sí, sí, sí, correctamente bueno que, que en el en el raffer este hicieron una fiesta car caribeña y el tío se enfueta a una botiga de, de obra y mercó un fascal de de, de sacos de arena Y las chitó por Ovar, que yo no sé cuánto le costaría a pues, eh, escoscar todo eso, pero bueno, fació una plaza garibeña en medio de Ovar, estío, oh, brutal. Si hacemos las cosas bien, las hacemos bien, pero aunque sí. ¿Y el o del Terra, del Terra de Valencia? No, Charra. Ni del Calea. Tú tú es, ¿no, Tamara, en la Terra de Valencia? Bueno, mejor que, que en tú, del Terra de Valencia. ay ah, yo me facé un montón y el Glob que... Y, eh, un no? bar súper majo de Benny Maclet. Charla del de de terreno. Que se constituyó que en, en primeras FA tiempos, no sé si llega era en otro puesto no, aunque ya ahora, pero ya, ya el plumajo y no sé si mismo Chavisar ya participó en, en la anexedura de, de, este, de este bar. Y, y, y, y nada, no, y no, ahora, que... pues ahora meni, sigue continuando estando en nuevo óptico de Mini Maclet y eh, una mena de, pues como estás en la flama aquí a Zaragoza, pero. también con unas actividades a rienda y, y también como centro neurálgico de un movimiento social alternativo de, de Valencia y todo un referente al país Valencia y también viaje ahí súper baja trabajando un saludo a mi amiga Irene, que trabajas ti y que ye, la Olé, mayor me. mujer castellana que voy a conocer en la mi vida <risa> Bueno, que al decir que, que con los tiempos nos dijeron encima y no vimos a poder charrar de, de los vas, de que tienen... la el tema de Escudella es... de Barcelona también, y el majo <risa> La Bella Negra de Barcelona. El, el, Ay, ¿cómo se llamaba este? El de Barcelona que ponía los Nebu. Era muy majo también. Así <risa> el... Ah, el... ¿Cómo se llama el lugar este de Extremadura que asesinó a un agripache? Porturraco, el Porturraco de Barcelona. Joder, le han puesto el Porturraco de nombre a un mago? Bien. Bueno, parece que ya funciona la música, una otra vegada Que digo que eh, que antiparte de todos estos cal nombrar los de Zaragoza, que había muchos vas, porque no nos va a dar tiempo de comentarlos. Había muchos vas que quiero agradecerles desde aquí la suya, la suya fallena y, y cagarme de villa. Quiero agradecerles desde aquí la suya fallena, ¿no?, que, que son más que, que aquí en Zaragoza, pues, entrevallando también, que han preso la luenga como un, una parte de la suya identidad, como, y el Fardacho Rollo, que tiene el nombre en aragonés y que, encima nos dice hacer berradas como esta, como, oye, la Flama, ¿no?, pues, que, que le va mucho tiempo, le va mucho tiempo ya, pues, eso, pues, fendo servir aragonés, que, encima pues, pues, charrales a los cambreros en aragonés, porque todos en aragonés y tal, eh, la Albada, eh, la otra. Eh, no sé si me dijo beluno más no que charren en aragonés yo creo que eso son dos y, y bueno pues agradecerles la suya fallena en, en defensa de ISO de, de la nuestra Luenga. Y, y poquito nos queda ya más o sea se nos se nos ha acabando el tiempo lo calea nos hemos dejado de charlar por favor Localea. no no se te siente lo micro píllate el otro hola, hola. ahora ahora sí el calea tiene una carrera que tiene ahí como carrera dentro de Ovar y tiene una carrera en mayacán Total. Yo nada más me acuerdo dos litros de viera. <risa> bien, Tamara, bien. Y luego, pues para otro programa, los bares irlandeses, ya charlaremos también en Beldilla, ¿o qué? Pues... Eso es que te cobran un quintal por una viera y... No son irlandeses no sé, ni yo, cosa Yo te digo de irlandeses de Irlanda No sé a ah, qué irlandeses vale. de aquí ha sido tuyo yo, yo no estoy en Irlanda ah, Es que ese es el problema que hablas sin saber No me disanchugar Pues el cal, no me queda Bueno, pues, pues, si sí, os parís, Se metemos una canción y ya tornamos, ya está la despedida, porque ya nos queda muy poqué. lleva eh, un. lleva vi un bar eh, en La Madalena, pues que, que muchas que hemos pasado mucho tiempo así, y que Isorra y le dedicaron una, una canción, ¿no? una canción que coño una canción le dedicaron un disco entero así nas que, que con este entalto ya tornamos simplemente a despedirnos en este especial de vas que somos grabando en Osfarda Chorro en una carrera Malia Moliner 7 y que riguroso directo en riguroso directo con bueno, todo lo que puede lo de, lo de riguroso <risa> todo, lo, todo lo que puede va a salir mal yo creo que ya salió mal y imposible que la despedida irla, sea eh? peor <risa> Haciendas que... Que bueno, pues eso, pues todos disamos... He con visto esto, cosas no. más rigurosas <risa> Aquí rigor, poco En no, un programa de güey, mira que siempre presumo en la entraría eh, de de barrenochen con criterio y rigor Bueno, no, bueno Güey, yo creo que antes más el alcohol ya veía Y principiando a hacer los suyos efectos Venga, metemos la del talto Y que... Viva las croquetas <risa> A pinchar croquetas Que venga, bueno, TV Libres, tornamos a escape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 Bueno, tornamos a tal despedirnos, eh, esperando que de todos los hayas pasado muy bien, también como nosotros, no. <ríe> esperando que eso, que hayas disfrutado, la Chen que, que ha estado aquí en Ofardacho Rollo, la Chen que ha estado que nos ya escuchando desde desde casa también y, y bueno pues que hayas pasado un buen rato. Nos despedimos los Rebollos Indepe, las sediciosas, las pelagatos ignor ignorantes, las que endizcamos a lo poder y lo maquis gráfico, las que nos revelaremos y las que defendemos la Aragonés charrándolo. Nos despedimos, tierra de Barrenaus. Una no y más en Radio Top en ciento uno punto ocho y FM Zaragozana. Las bodas que no entienden en que te enterarás las cosas que en veras te importan. Te recordamos que Teresa Bernaus y la versión radiofónica blog do mismo nombre en que llevo más de 10 años dando mal en aragonés y que para seguirme en Facebook, Twitter, Flickr, YouTube, Instagram y iBox. El programa lo puedes sentir los domingos de nuevo a 11 y puedes probar los anteriores en iVoox, e en Loblog y pro que sí en la web de Radio Topo, en Radiotopo en radiotopo.org Recuerda que si es farto de cuñados, Ascuita tierra de los De ser navegada más a Nogará por De lo suyo equipo A los fardachos rollo por de las suyas instalaciones Y a toda la chain que ha venido Aquí presencialmente a estar en este vermú radiofónico En no los segundo que fuimos ya de Tierra de Barrenaus Y, y que bueno que, Como siempre pues espero que te os haya Fito y que hayas pasado un buenísimo Rato. Nos despedimos con The Chus Van, con, un, con una Canción también que Feban sobre Los vas en hasta viernes y que bueno, dica la venin, que vaya bueno. Ты deliverers. Banjas ensunidas, todas as huelladas que nos van Esta vierna hacemos como hacemos, no nos tenemos que amagar, todo es posible, y en este mundo, si tú te quieres broncear, que no sea cotolera bien. Bien que brindemos a través más, levantar charras hasta y en tanto. Bien que brindemos a través más, subir las penas.